¿Qué tal, queridos? Saludándoles una vez más con ustedes, su dulce y fiel amiga Barbie Mattel, y claro que sí, el día de hoy, eh, ya miércoles, estamos transmitiendo, yo les dije que les tenía una sorpresa, y claro que sí, estamos transmitiendo desde radiocartón.com, tu radio por internet, y bueno, este no se olviden también que este programa, este espacio está también transmitido por Spotify, como... Barbie tiene voz, recuerden que ese es el nombre de su espacio, este es su programa. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, invitándote a que te quedes al programa del día de hoy con un nuevo tema. Y claro que sí, porque usted lo pidió llegando a más eh, escuchas, la voz de Barbie más lejos cada día. Te invito a que compartas el link de estos programas y que se los pases a personas que tú sepan que les puede hacer de su gran ayuda. Yo soy tu dulce fiel Amiga Barry Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast, y de hoy en adelante, tu radio por internet, radiocartoon.com. No te puedes perder este, este nuevo episodio, este nuevo programa, y claro que es sí, invitándoles a que se queden. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast que está hecho para todos aquellos clásicos de la vida, para aquellos que luchan por sus sueños, viven sus propias vidas y quieren mejorar su propio mundo para los que a través de eso mejoran las vidas ajenas. Sí, un espacio para todos los que luchan por ser mejores cada día, sin dañar a quien aquellos que quieran ser más muchosos, más valientes y más arte de Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Matel, tu mejor amiga y tu mejor podcast, para ayudarte a hacer lo que quieras hacer. Besitos. Comenzamos. Comenzamos. <risa> Estoy cuando tú quieras no sé por qué putas me pides que vuelva si fuiste tú el que mandó esto pa la mierda sabes que esto está mal pero te sientes bien y eso de arrugar tú lo haces con cualquiera pero yo no soy cualquiera te fuiste ya yo te olvidé Eso es solo que hoy te mata casi que sí queridos mis muchosos, mis escuchas y todos los que estén a mi alrededor, bueno pues saludándoles, yo soy tu dulce y fiel amiga para y Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast, para ayudarte a hacer lo que quieras hacer y el día de hoy estaremos transmitiendo por radiocartón.com tu radio por internet y esa es la sorpresita que les tenía, ¿se acuerdan que yo les había platicado, que les había comentado, que había una sorpresa por ahí? Bueno, esa es. Estamos feliz estamos de mantele largos iniciando este espacio de Barbie Tiene Voz, su espacio de ustedes, que no nada más ya se transmite por Spotify. Saben que pueden entrar a Spotify y pueden buscar el programa como Barbie Tiene Voz y lo pueden transmitir y lo pueden escuchar y reproducir las veces que ustedes gusten. Sin embargo, tenemos la oportunidad de estar transmitiendo en una radiofusora, ya estar expandiendo este programa, este espacio que... Sé perfectamente que está hecho para todos ustedes, lo, los que les gusta, en eh, eh, los temas que subimos y este y bueno, pues claro que sí, dándole inicio a este nuevo episodio, nuevo programa transmitido por radiocartoon.com, tu radio por internet y en Spotify, no te lo pierdas. No te olvides de seguir también la página que tenemos para todos aquellos amantes de la lectura. Está el escritorio de Barbie Mattel por la página de Facebook. Ahí acuérdense que pueden dejar un comentario. Si también les gustó la radio, bueno, pues igual pueden dejar ahí en su comentario. Pueden mandarlo por privado. Yo misma soy la persona encargada de responderles directamente los comentarios. Y eh, por privado igual también si quieren mandar mensajito o alguna sugerencia, un comentario de, o alguna sugerencia de algún tema que quieran que se toque, eh, que, se, que se mencione y que se haga el programa, claro que sí, ¿por qué no? Porque este espacio está por todos ustedes y para todos ustedes. Y dándole inicio a este espacio y a este nuevo tema, claro que sí, comenzamos. Y bueno, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Claro que sí, mis queridos. Y comenzamos. Me lo contó una amiga, que la gente que está herida ama diferente. No sé, ¿ustedes qué piensan? Dicen que la gente que no es feliz rompe mucho las pelotas. Pero en mi opinión, no todas joven y menos a los demás. Porque ya las jodieron tanto anteriormente a ellas que aprendieron a no joder a nadie. Por eso digo que eso es un total fracaso y es una total mentira. Comenzamos. El tema del día de hoy se llama, me lo contó una amiga, que la gente herida ama diferente. Y claro que sí, espero que se sientan identificados con este tema. Vi con mis propios ojos ver personas levantarte de una cama, gente cargada de tristeza, cargarle el envío del texto necesario para que te mejores y darte los ánimos a los que ni ellos están pudiendo todavía tener y aún así no te das cuenta pues no se les nota y es de verdad también te contaré que la gente que está herida te ama diferente te cuida diferente y te mira diferente díganme díganme una cosa acaso saben lo que se siente estar atravesados por la angustia y y aún así sonreír y hacer todo lo que está bien todo el tiempo, y entonces también palmean en tu espalda para que no te quedes en el medio del camino tirado, sin saber cómo hacer, porque valentía ante cosas no las tienes tú, pero esas personas sí, y aunque para ser cierto, no sé de dónde demonios sacan la fuerza para seguir adelante. La gente que no es feliz no sabe cómo serlo, No puede, no alcanzo a entender de qué manera, pero esa persona es la primera en ponerse la remera y dejar lo que está haciendo para golpear a tu puerta cuando sabe lo que estás pasando y lo que estás viviendo y lo que estás sufriendo. La gente no es feliz, la gente que no es feliz no rompe las pelotas, no jode, no chinga, no fastidia. Te diré qué cosa sí lo hace, qué cosa sí rompe las pelotas el rencor lo rompe las pelotas, el egoísmo rompe las pelotas, la mentira rompe las pelotas, la falsedad rompe las pelotas, la hipocresía rompe las pelotas, la mediocridad rompe las pelotas, la estupidez rompe las pelotas, el pendejismo rompe las pelotas, la deslealtad rompe las pelotas, el egoísta rompe Que no es capaz de compartir lo poco que tiene por miedo a quedarse con menos de lo que a ti te falta o necesitas de él ese sí rompe las pelotas y cómo caga la madre saben algo las personas heridas no molestan no joden no hieren no lastiman no rompen las pelotas no merman tu vida porque solo quieren amar claro que sí querido Porque esa gente aprendió a sanar solo, a curarse sus heridas, a lamerlas, a lamerlas a solas, a sufrir en silencio. Aprendió también a cuidar todo a su paso y amar profundamente porque ¿saben algo? Saben que nadie somos eternos en esta vida. Aprendieron a dar amor de la manera más honesta y sincera. Aprendieron a llorar a solas, aprendieron a charlar con sus fantasmas, es más, hasta hacerse amigos de ellos porque ya ni siquiera temor se tienen para así no tener que dar especulaciones aprendieron a hablar con ellos mismos y a contarle a, a su almohada todo aquello que les hace sufrir antes de querer llamar la atención con sus problemas porque aprendieron a dar todo esto y a seguir adelante hasta para ellos mismos desde su propio vacío y su propia tristeza en la mayoría de las veces usan la fuerza que les queda solamente para no dejarse caer porque saben perfectamente lo que es estar así. Y no, no se dejan caer ellos, pero no te dejan caer a ti. Porque ellos saben perfectamente lo que es estar así y no tener a nadie para apoyarse, ni una mano que te levante y mucho menos un oído que te escuche de mínimo, que te quiera escuchar sin juzgarte. Yo conozco gente rota que tuvo que lamer heridas de otros y también conozco una que otra gente que tuvo que lamerse sola para sanar también conozco una que otra gente que aún lame en muchas ocasiones las heridas de otros y los sigue arropando y los acuna para que descansen y puedan otra vez acariciarse el alma tan solo con su presencia. ¿Y saben por qué lo hacen? Para darles faltar fortaleza y para darles ese valor y que se den cuenta de la del valor y de la valentía que tienen dentro todavía y que pueden seguir adelante. Las tengo, las vi, lo fui y cada tanto y bueno, familia, la temporada La voz de su servidora se los dice por experiencia. Sí, así es, porque quizás no sepan cómo justificar sus vacíos, al menos mi vacío, pues sé que a veces puedo parecer la persona más feliz del mundo, querida, incluso la más feliz de todo el universo. Pero yo también por dentro tengo miles de tristezas inexplicables, Les contaré, yo su servidora en muchas ocasiones tengo miles de vacíos y de heridas, tristezas y cicatrices, costras y recuerdos que duelen en plena madrugada y que me hacen sentir esa gran soledad profunda, una soledad en el alma, una soledad inesperada, porque aunque yo sepa convivir con ella, sí, y nos llevamos de maravilla, créanme, pero una que otra vez lo hace con tanta arrogancia que no se disculpa por revivir Los calostros ya secos que trata uno de dejar en el olvido y a poco no te sientes identificada y es que en el fondo de mí existen unos, unos que otros porque déjenme les cuento que existen unos que otros porque sin respuesta, existen a Dios sin razones. También en más que otras heridas pasadas existen unos que otros perdonen, perdones sin pedirlos y otros y unos que otros perdones sin dar. Tal vez un amor no correspondido. También existe una historia. Tal vez fui traicionada en varias ocasiones y amistades traicioneras he tenido. Una que otra vez fui confidente de alguien que no supo valorarlo y una que otra que me quedó mal. También existe una que otra historia que terminó mal. Tal vez una que no pudo ser y otra que no debió serlo. Tal vez errores, angustias, preocupaciones, sufrimientos. ¿Por qué no? Hasta culpas. ¿Y por qué no? Un gran arrepentimiento. Quizás solo soy yo. <risa> no sé, no me hagan caso. O tal vez sí háganme caso. Quizás solo es un vacío pequeño que casi no se nota o que casi se quiebra. O tal vez una bala perdida en pleno sentimiento haciendo de las suyas. En plena madrugada, ¿sí? Haciéndome sentir varias cosas y razones varios vacíos, claro, unos más grandes que otros, quizás, solo algunas decepciones, algunos abandonos, que tal vez me marcaron con solo unas palabras, tal vez existen palabras que me atravesaron el alma como flecha hiriente, y en algunas otras fueron actos y en algunas otras silencios que me dejaron marcada, en mí y en mi existencia pero aún así me levantaré como siempre lo hago. Golparé a tu puerta, estaré para palmar tu espalda y darte una palabra de aliento y alentarte para darte valor de seguir, para pararte de la cama. Sí, esa soy yo, tu servidora, Barbie Mattel. Así soy yo y no jodo y no rompo más las pelotas porque a mí ya me las rompieron, ya me jodieron muchas veces, pero muchísimas veces ya me jodieron mucho Aún así recuerda que los verdaderos amigos son como los ángeles, que nos ayudan a ponernos de pie cuando nuestras alas olvidan cómo volar. Y por eso mismo, les voy a dejar la frase de hoy, la frase de su servidora de Barbie Mattel, y dice así, el hecho de que yo sepa manejar bien el dolor y sepa lo suficientemente fuerte para manejar el dolor, no significa que yo lo merezca. Capichí. Así es, queridos, y les dejo esto para que todo el día de hoy se queden pensando y se queden haciendo pues re recordando y haciendo un recuento de daños que tal vez les han hecho, pero aún así créanme que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento y a pesar de lo que sentimos a veces mucha frustración, mucha desesperanza, A veces sentimos que no nos entienden, pero nos entendemos nosotros y quiero que escuches y que sepas que tienes una amiga con quien puedes contar y que sí te escucha y que sí entiende y que todos estos temas y estos programas que vamos a estar transmitiendo, pues son hechos para todos aquellos que tal vez sienten que nadie los entiende y que no hay alguien que comprenda la situación. Sí lo habemos y sí habemos personas que pasamos por infinidad de situaciones y que a veces pueden decir, "Estás loca, no inventes, güey, ¿cómo puede ser posible que pases por todo eso?" O, o sea, "Tú no eres una persona normal." Créanme lo que me haber, me han dicho en muchas ocasiones, "Ay, güey, eres una persona rara. Te pasan cosas muy raras." No, no, me pasan cosas reales. Y tampoco voy por la vida queriendo enmascarar algo que no es o queriendo endulzar la situación cuando usted perfectamente pues que las cosas están difíciles, ¿no? Saber tomar las buenas decisiones es difícil porque te da temor, porque sabemos que en algún momento pues, nos vamos a equivocar, pero también saber responsabilizarte de las decisiones y de las malas decisiones. ¿Y por qué no? Bueno, este seguimos aquí, ¿no? Seguimos aquí en este mundo y hay que agradecer. Y a pesar de la tristeza y de las situaciones difíciles que nos llegan a pasar, que a veces son increíbles y que a veces dicen, güey, neta, no me vas a creer lo que me pasó. De verdad, sí. O sea, es algo de novela y créanme que su servidora sabe mucho de eso porque me han pasado situaciones que digo, no mames, nada más a mí me pasa o oh, qué onda, pero no es así. O sea, me he dado cuenta que hay personas que también les pasan situaciones muy parecidas y que somos personas peculiares, que no somos personas tan comunes. ...como los demás, porque realmente sí me lo han dicho, es que eres una persona media rara, no rara, soy especial, soy edición limitada y siempre le he dicho, mi forma de pensamiento y mi manera de ver la vida no es como hoy en estos tiempos se ve, creo que si algo bueno dejó mi, mi madre en mí, en mi interior fue algo muy bueno de su vida y del tiempo pasado porque mi infancia fue muy bonita. Este, también tuve diferencias y tuve ciertas situaciones como todo niño, ¿no? Pero me ayudó a crecer y creo que soy la persona que soy porque me rompieron mucho las pelotas cuando estaba muy chiquita, cuando estaba en mi adolescencia y por qué no también cuando tuve eh, la capacidad y la pues vamos a decirlo así, ¿no? Tomé la decisión de compartir mi vida con una persona o que tuve cierta eh empatía de tener pues ya compartir mi vida con algunas personas y este y no puedo decir que desgracia porque fue dicha porque gracias a eso pues he aprendido muchas cosas, tampoco quiero decir que les agradezcamos el sufrimiento, porque ese sufrimiento fue a base de nuestra decisión y de, de nuestra culpa, ¿no? Por haber permitido tantas desgracias Sin embargo, también tenemos la dicha de reconocer que hemos aprendido de todo eso, que hemos tenido mejores decisiones y que pensamos más las cosas porque ya tenemos un poco más de experiencia. Y capichi les digo así. Así que sí, es verdad, la gente herida ama diferente porque son personas que ya sufrieron, que ya pasaron por eso y es que ya no tienen ganas de vivirlo, pero tampoco de hacérselo a alguien, de hacerle sufrir y mucho menos de sentírselo. Ya crecieron, ya trascendieron en todos los aspectos y aprenden a quedarse callados cuando saben que es apropiado. Saben escuchar y meditar, te observan para solucionar, no buscan conflictos, buscan soluciones. No se sienten más que nadie, pero saben el lugar que ocupan, saben quiénes son, también saben meditar aquello que te está agobiando. Son los mejores escuchando y los mejores observando. Son los más leales, canalizan, analizan y ya no son tan fáciles de reaccionar ante alguna situación. Saben controlar sus impulsos y manejan a la perfección sus emociones para no reaccionar a las ofensas de los demás ni a las provocaciones. Suelen ser prudentes y te dirán siempre lo que debe ser, no lo que tú quieres escuchar. Muchas otras te dejarán caer y no porque sean culeros o sean malas personas, porque estarás acostumbrado a que siempre están ahí para ti, pero muchas veces te dejarán caer para que aprendas la lección, pero siempre estarán ahí para ver tu crecimiento y guiarte un poco, felicitarte por tu valentía y te impulsarán siempre a ser mejores personas. Solo si tú se los permites y si ellos te lo desean dar. Son fríos y calculadores, son sigilosos y audaces, diplomáticos, educados, y sí, muy honestos y leales, honrados. Son muy diferentes, ya no joden a nadie Ya todo lo que tienen reservado lo dan, pero con ganas Y no se lo dan a cualquiera Aunque en muchas ocasiones todavía un aún han fallado Se han equivocado, pero somos seres humanos Y sí, rectifican a tiempo su error y lo enmiendan También son personas que se culpan por cometer un error Porque todo el tiempo están tratando de hacer lo mejor posible Aman mejor, sí Y de verdad, créeme lo que te digo, aman diferente, pero aman de verdad, aman intensamente con ellos, como ellos no hay medias tintas, con ellos es todo o es nada, es negro o es blanco, pues saben perfectamente que ya no hay tiempo para andar con tonterías, ni para juegos estúpidos, ni mucho menos niñerías, así que sí es verdad, la gente herida ama de verdad, eso, eso me lo contó una amiga, así que, Déjame pensar en algo más. Ah, sí. Valídate, valórate. Eres muchoso. Eres arte de eco. Y claro que sí, queridos, ¿por qué no? Yo creo que en alguna situación en algún momento ustedes también les ha pasado eso, ¿no? Quiero pensar que en algún momento han pasado por situaciones muy complicadas y muy difíciles y que a veces de a uno no me digan. Creo que los entiendo porque a mí me ha pasado... Que a veces estamos con alguien y nuestra mente es todo el tiempo un ratoncito girando sobre una rueda, ¿no? Porque tenemos a veces una mentalidad que gira al mil por hora. Sin embargo, a veces no tenemos ganas de hablar porque no sabemos cómo empezar. Como que tirar o echar en saco roto nuestras palabras es una pérdida de tiempo. Platicamos y charlamos con quien de verdad nos prestan su total atención y su comprensión, con quien de verdad podemos sentirnos identificados. No nos andamos paseando con cualquier persona y tampoco somos mmm, de estar en relaciones con cualquier tipo de gente. Creo que eso lo aprendimos a base de todos estos errores que hemos tenido. Sin embargo, pues somos seres humanos ¿no? para cometer errores y tener crecimientos pero saben algo súper chistoso que a mí también me ha pasado y es que francamente pues me pasa que que a veces pues tengo mucho que decir o a veces ya no que decir tanto porque no quiero desgastar mi saliva ni mis sentimientos con personas que de verdad pues les valga 3 kilos de chorizo lo que uno les dice A veces dice uno, es que es tan cansado dar una explicación a quien no quiere. Porque realmente esas personas sí rompen las pelotas, o sea, lo entienden y no lo entienden. ¿A qué voy con esto? Entienden lo que tratas de decirle, entienden tu frustración, entienden tu sentimiento, pero les rompen las pelotas y lo que quieren es estarte rompiendo las pelotas y hacerte fastidiar y cansarte, Y, y se hacen los que no entienden o las que no entienden la situación dándole muchas vueltas a todo tomándose el, el tiempo de pensar solamente en ellos mismos o en ellas mismas y la verdad es de que es cansado por eso no ya no ando con cualquiera ya no me rodeo con cualquier persona mi persona es totalmente pues selectiva Y no sé este ustedes cómo, cómo se sientan respecto a esto si se han sentido identificados pero créanme lo que a veces eh, créanme que a veces es este difícil creemos pues que las personas a veces se entiendan la misma contraparte en la que estamos nosotros no? Queremos que se sientan identificados queremos que se sientan pues pues que ya no estén jodiendo tanto con las personas que aprendan a ser selectivos con quién platicar a quién dar su amistad a quien no eh, pero a seguir siendo humanos a seguir siendo lindas personas a Claro que sí, saber tomar nuestra distancia a tiempo con personas que realmente pues solamente nos han lastimado, nos han hecho sentir mal, pero también este a tener ese buen corazón todavía dentro de nosotros. Tenemos que ser selectivos, queridos. No estar jodiendo tanto a la gente y las personas que hemos pasado por tanto sufrimiento ya no jodemos a los demás, pero eh, desgraciadamente a veces nos damos cuenta que entre más pase el tiempo nos quedamos más solos y eso es algo real y algo verdadero, queridos. Y se los digo precisamente porque pues hoy en día las personas, no sé si existe tanta maldad en el mundo, tanto rencor y tanto coraje y las personas tratan como que de hacerle mal a los demás, como que, ah, no, pues este no me jodió, pero con este me desquito y no tenemos que ser así. Simple y sencillamente las personas que te han hecho mal, pues alejarte de esas personas a tiempo, saber reconocer cuáles fueron las fallas, ya no dar más la amistad o tal vez ya no dar más amor en esas personas. Y no porque no lo merezcan, se los he dicho muchas veces, simple y sencillamente porque es mejor saber retirarse a tiempo, cuidar tu energía y este cuidar nuestros sentimientos y de verdad el día de mañana dárselos a personas que de verdad lo valoren y que de verdad sepan apreciarlo. Saber reunirnos con personas que no jodan igual que los demás, que quieran lo mismo que nosotros, porque hoy en día van por la vida diciendo, es que yo quiero alguien que piense lo mismo que yo, que sienta lo mismo que yo, que no joda como los demás, que ya no me joda la vida porque ya estoy demasiado jodido o demasiada jodida. ¿Y qué pasa? Que están con esa persona y no le prestan atención. este O sea, es como de yo soy así, si quieres y si te gusta y si no, pues camínale. No se trata tan solo tanto de eso sé que no vamos a cambiar querido sé que tenemos nuestra forma de ser tenemos nuestro carácter ya forjado por la familia por los conocimientos familiares tenemos este el carácter y tenemos el temperamento que formamos nosotros a raíz de situaciones pero que cuando aprendemos a controlar el temperamento podemos controlar los impulsos y mejorar nuestra manera de accionar y de pensar por qué no entonces por qué hacerlo de esa manera por qué decir sabes que Eh, ya no me joden a mí, pero ya no jodo a nadie, o sea, yo quiero de verdad una persona que me escuche, que me entienda, pero a la vez buscan algo primeramente se van por lo superficial y claro que sí, queridos, todas las personas nos digamos primero en lo superficial e dicen, ay, está guapo, ay, está guapa, ay, está bien pechugón, está bien algona, está bien, está bien chiqui baby, ¿no? Está bien chiqui baby. Este, pero o, o esta sí lo presento o esta sí la presento con mis amigos en las redes sociales o sea, estamos siendo egoístas pero queremos que las personas no sean egoístas con nosotras no se puede no podemos llegar a tanto cinismo no podemos ser tan de romper las pelotas de esa manera o sea, quiero todo para mí pero no te voy a dar lo que tú pides oye, ¿por qué no me subes a las redes sociales? un ejemplo bien fácil ¿Por qué no me, me subes fotos en las redes sociales? Yo sé que siempre dicen, ay, las redes sociales, y yo lo he dicho, claro que sí, yo lo he dicho, queridos, las redes sociales solamente muestran una cosa bien este superficial, porque los demás tenemos siempre la vida, tenemos situaciones y problemas, y todo el tiempo van a haber... Pero habemos personas que para nosotros sí es importante que nos presuman, porque no tiene nada de malo, digo, porque si no escondes nada malo y si se supone que tú quieres alguien que no joda las pelotas y que no esté haciendo barbaridad y media, y con quien ya quieres compartir tu vida, que te entienda, que quiera lo mismo que tú, que le guste lo mismo que tú, de cierta manera, ¿no? Este que ya quiera una estabilidad, que quiera una buena relación, que ya no esté jugando, ¿por qué entonces empiezas a jugar tú con el tiempo, los sentimientos y los deseos de esa persona? No entiendo por qué empiezas a joder las pelotas si ya te las jodieron a ti anteriormente, ya te hicieron eso. Entonces, si piensas seguir igual, querido, yo sí te voy a dar un consejo y espero que lo sigas, si piensas seguir igual, no estén jodiendo las pelotas, no estén haciéndole perder el tiempo a la gente, Si ustedes piensan seguir igual o no piensan me mejorar o modificar ciertas actitudes o ciertos actos, porque cierto es que las personas no cambiamos, el carácter está ahí siempre, ya está forjado, ya está hecho, sin embargo podemos modificar ciertas actitudes y ciertas acciones para no dañar a las personas que de verdad nos importan y que están a nuestro alrededor porque las amamos y porque ya nos jodieron tanto, entonces hay que ser empáticos y ponernos dentro de la parte de esa otra persona este y comprenderlas, ¿no? Entonces, este pues, tendremos que, que, que, que ser comprensivos en esa parte. Tenemos que ser comprensivos y empáticos, saber y disponer de lo que queremos, pero no estar jodiendo las pelotas. Hoy en día... No puedes depender de otra persona para ser feliz. Eso es muy cierto. Pues ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. La felicidad, la paz y lo mejor de nosotros está dentro de nosotros. Sin embargo, claro que sí tenemos tener en cuenta y tenemos que comprender que las personas que estén y que elijamos para para compartir nuestra vida, nuestros gustos, nuestros placeres y que nos acompañen a lo largo de nuestras decisiones eh, claro que sí tienen que ser personas empáticas y que no nos estén rompiendo las pelotas y que no se las rompamos nosotros porque creo que ya pasamos por mucho sufrimiento ya pasamos por demasiadas eh, situaciones conflictivas ya sufrimos demasiado como para hacer pues llorar sufrir a los demás eso no es algo bueno y no es algo que sea lindo de nuestra parte de mostrar Creo que las personas que ya sufrieron amamos diferente porque ya nos hicieron pasar por todas las situaciones tan miserables que hay en la vida como para hacer lo mismo a los demás. No hay que hacer lo que ya nos hicieron y desgraciadamente muchas personas no se tientan el corazón para eso. Sin embargo, tenemos la decisión de alejarnos a tiempo, de cuidar nuestra luz, nuestra energía y darle nuestro amor para a personas que de verdad lo valoren, lo aprovechen, lo amen este y saquen también, ¿por qué no?, lo mejor que está dentro de nosotros. Sé exclusivo, querido, solo puedo decirte eso, no andes en todas partes, no desees a personas que cualquiera pueda tener, no te asocies con cualquiera y no le des acceso a tu vida ni a tu energía a cualquier persona a cualquiera que aparezca. Sé selectivo porque no todo el mundo tiene las mismas intenciones que tú. Eres muchoso, eres valiente, valídate, valórate, eres arte de eco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel. Espero que este espacio y este programa de hoy les haya sido de su total agrado, iniciando por Radio Cartón, la radio por internet. De hoy en adelante, todos los miércoles de 4 a 5, estará su servidora con este espacio, su programa Barbie Tiene Voz, para ayudarte a hacer lo que quieras hacer. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast, y de hoy adelante a tu radio por internet, radiocartoon.com. Seguimos con más y nos vemos la próxima semana con otro tema. Espero haya sido de su agrado y que tengan un excelente miércoles y que todo sea maravilloso y acuérdense sacar las mejores cosas y de una mala experiencia, hacer algo bonito. De una mala situación, sacar una... Mmm, buena lección de vida y un una, un buen aprendizaje no se olviden de eso y hasta la próxima besitos, chao chao Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi Ni que me falte bien los instrumentales ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito